Sí, faltan finalizar con unos cuantos lotes.、Eh, lo que pasa es que era mucha cantidad y bueno, empezamos a las dos y media en punto. Y bueno, gracias a la solidaridad de la gente y a toda la comunidad que ha colaborado, a los medios, la verdad que estamos muy, pero muy contentos con, con toda la ayuda que hemos recibido. Y el remate hasta ahora ha sido todo un éxito porque hemos superado las expectativas que teníamos.、Eh, se han vendido absolutamente todo, prácticamente no queda nada sin vender. Y bueno, estamos muy contentos y emocionados por toda la colaboración de, de la comunidad. ¿Sí? Había,、eh, hay todavía, porque están, todavía、eh, falta e llegar a la finalización, cerca de 600 lotes y otros lotes que bueno, fueron entrando a último momento, que no lo hemos podido subastar, pero se van a subastar en el remate que se va a realizar en diciembre、eh, en la localidad de Sierras Vallas, que tampoco pudimos traer. Eh, 90 lotes que quedaron en la localidad de Sierras v a l l e Bueno, ahora quedan mesas, mostradores, eh, adornos, eh, muchas cosas chicas, ventiladores, lavarropas, cocina,、eh, pero se han vendido muchísimos televisores, muchísimas heladeras, mucha chatarra,、eh, una fábrica de escaleras,、eh, oficinas, puertas, ventanas, persianas,、eh, laderas, mostrador, infinidades de objetos que nos ha ido donando la gente. Que ha tenido para e l l o un valor importante y para nosotros muchísimo más importante. Mirá, estamos、eh, tirando números así por el aire,、eh, ha excedido el remate de los 70 mil pesos. Después、sí. vamos a realizar una. Bien, el, el total, una vez que terminemos el remate, vamos a, a ver con cuánta plata、eh, hemos finalizado el remate.、Eh, vamos a ver a dónde van a estar destinados. En qué compra de, de materiales va a estar destinado esta, este monto y se le va a informar a la comunidad siempre y cuando que nos den el lugar ustedes. tratar de hacer una conferencia de prensa y le vamos a explicar a dónde fue a parar ese dinero. que hay muchos compradores, muchos compradores de Olavarría, ha venido gente de la zona, de Azul, de Las Flores, de Tablaprida, gente de Chillar, de Tres Arroyos. Eh, ha venido mucha gente de, de, de todos los lugares y han comprado absolutamente todo, pero、eh, todo el mundo, porque había mucha cantidad de elementos. O sea, la verdad que no estábamos, estábamos sorprendidos porque ha venido gente con camionetas y acoplado de la zona de Bolívar también. Este, y algunos ya se han ido porque la parte del terreno donde estaba la chatarra y otros elementos. Eh, ya fue finalizado, se cobró y ya se retiraron del remate, así que ya van camino hacia Bolívar también. Había dos camionetas, que una se vendió por repuesto,、eh, que son entregadas por el gobierno, y otra camioneta que estaba con algunos papeles que se pueden recuperar, más el motor que estaba desarmado, también se vendió.、Uh -huh. y un, bueno, ah, nos quedó, nos quedó un Peugeot 404 que, bueno, estamos ahí. Viendo, había algunas ofertas, pero bueno, tratábamos de, de mejorar la, la oferta para poder venderlo. Bien, ¿y hasta qué hora van a quedarse? Y mira, pensamos que todavía de, de, de martillo queda aproximadamente una hora y media más. Después tenemos que de, terminar la cobranza y la entrega de materiales hasta, hasta que se vaya el último. La última persona que estuvo comprando. t e n e m o s una gran ventaja: que Bombero s funciona las 24 horas, así que、eh, tenemos gente que, que nos está colaborando, porque el Cuerpo Activo ha venido prácticamente completo a colaborar con esto. Se han ido turnando y bueno, tenemos gente que ayuda a, a la confección de, de las boletas, a, a llevar el control de los lotes, a entregar, a cobrar, así que estamos todos trabajando a full acá.